En un ratito va a llegar la imagen de la Virgen acompañada por algunos peregrinos en esta peregrinación que, bueno, que está recorriendo distintos lugares del país,、eh, motivada, animada, alentada desde Hogares de Cristo. Y bueno, acá veo unos chalecos rojos、eh, de una organización de nuestra ciudad no gubernamental. Así que me acerqué a preguntarles en qué andan y me encontré con. s a n i n a Ricardo. Que hoy nos van a contar a todas y todos por qué están aquí. Firmes en la esquina, digo firmes jorobando, ¿eh? porque si algo no tienen es una actitud de estar rígidos. No, están observando con buena onda. A ver, Chek, vos sos la、Presidente. presidenta de esta. Organización Asociación Civil WARS, Unidad de Apoyo, Rescate y Socorrismo.、Eh, trabajamos brindando primeros auxilios, fuimos convocados por la organización de, de esta peregrinación. Eh, para asistir a las personas en caso de alguna descompensación o que requieran alguna situación de salud. Y en ese caso, imagino que se conectan inmediatamente con el hospital o. Con... Tal cual, nosotros evaluamos la situación claro, claro. y en el caso de requerir asistencia médica, convocamos al 911 para que se acerque. Claro, me imagino, pero mientras tanto, buena onda, ojos atentos. Sí,、eh, sí siempre atentos a, a lo que pueda suceder, ¿no es cierto? Uno ya tiene, digamos, como quien dice, el ojo clínico, como para ver a una persona cuando está descompensada y nos vamos acercando, aunque no nos hayan llamado. Y bueno, siempre estamos ahí como a dar los primeros auxilios. ¿cierto? En、Está、el caso bueno. mío, bueno, conocimiento, soy licenciado en la enfermería, por ahí,、eh, bueno, para esto me viene muy bien. ¿no、claro、cierto? que sí, bueno, y me recordabas, c o m estuvimos charlando un ratito,、eh, me comentabas que la organización surgió en tiempo de pandemia, le llegó el reconocimiento oficial y que tuvieron ahí tarea en el acompañamiento de los controles o de los cuidados que había que tener, vacuna, vacuna, vacuna, me imagino. Eh, sí, efectivamente. Si bien yo no estaba todavía en, esa, en la organización, entré unos meses después.、Eh, mis compañeros que estuvieron primero sí, ellos les tocó, la p e r s o n a l i d a jurídica nos llegó justo para esa fecha. Así que la primera tarea fue colaborar con el puesto de control sanitario y policial que estaba en la l u c a a la entrada de v i e t m a para el control de documentación con los automovilistas. Bueno, ahora estamos con un descanso, pareciera, ¿no?、Eh, cuidándonos igual con el tema pandemia. Pero bueno, ante cualquier situación, ¿ustedes están como alertas y atentas? ¿Tienen、eh, modos de comunicarse? ¿Quién nos está escuchando? Sí, tenemos página de Facebook, Instagram, es WarsViedma, U A R S Viedma. Y si no,、eh, al número 2920-627265, que es atendido por mí. Acá estoy con una compañera del Bajo Flores. Contanos tu nombre y, bueno, tu centro, ¿dónde está? Bueno, yo soy Ibanina s o b e de Allensen, pertenezco al hogar Santa María, Bajo Flores, la 1114.、Eh, soy parte del centro barrial San Francisco hace más de 10 años. Y nada, contenta, feliz de estar hoy acá peleando con nuestra Virgen, la Madre. Y nada,、eh, llevando el mensaje a toda esa gente, esos chicos, de que sí se puede y, y nada,、eh, la esperanza de, de tener fe de que podemos salir adelante en familia. Ese es el resumen del mensaje de la actividad que ustedes hacen. Sí se puede. Sí se puede y recibir la vida como viene, no importa cómo estemos, en la situación que estemos, cómo nos encontremos, es recibir al niño. A la persona, al abuelo, al abuelo, como esté, abrazar y nada, abrazar. Creo que el abrazo significa un montón para nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por recibirnos. María Elena, si entendí bien, es una de las coordinadoras nacionales de los Hogares de Cristo desde, desde c á r i t a s ¿eh? que recordemos, es ¿eh? la organización de la solidaridad de la Iglesia Católica. Sí, contanos un poco, recordanos en poquititas palabras el. q u sentido que tiene el trabajo que se hace en los hogares de Cristo? El sentido del hogar de Cristo es dar lugar al que no tiene lugar, recibir al que, como nos dice el Papa Francisco, el, que, el, el descartado de esta sociedad, y se recibe la vida como viene, haciendo lugar en la comunidad, desde las parroquias, desde esta iglesia que es, es cercana, que es humana, desde donde se vive a un Jesús cercano, donde Jesús te hace sentar a la mesa y te hace compartir el pan con todos. Eh, Ustedes son conscientes que no es lo que toda la iglesia hace siempre, ¿no? Pero sí, quizá,、eh, bueno, visibilizan el mandato de Jesús. Sabemos que no somos conscientes de que toda la iglesia, pero estamos en este movimiento de estos 15 años del hogar que salió a peregrinar por todo el país y nos va sorprendiendo esta iglesia que se va abriendo, esta iglesia que vive el, el, la celebración de la misa desde, con mucha alegría y empieza a ver a los que no estaba viendo, a los que a veces nos golpean las puertas de nuestras parroquias y no les abrimos o los dejamos en los, en los escalones de, de, de la entrada. Eh, los, los empiezan a visibilizar. Así que, bueno,、eh, invitamos a todos a que sea esta iglesia abierta, una iglesia cercana, donde todos tengamos lugar, porque todos estamos partidos en algún lugar de la vida. Y que sea p a r t e y solidaria con otras instituciones, organizaciones que hay en la sociedad, porque también. Si、sí, sí、entiendo bien, el mensaje del hogar de Cristo es mostrar una dimensión espiritual, pero también claramente una dimensión social que es la que tenemos que mejorar. Y... ¿No? Tenemos dos lemas en esta peregrinación: es que una es María nos visita y nos abraza, que es esta, la de la iglesia hacia adentro, que, que es la que nuestra madre sale al encuentro del que está roto, del que hace el hogar y también de una comunidad que tiene que alimentarse para poder recibir. Pero también tiene otro lema que es ni un pibe menos por la droga, que ahí. Somos todos parte,、eh, no solamente el que está, el de la Iglesia Católica, sino nuestros hermanos evangélicos, el Estado que a veces no puede llegar,、eh, las comunidades que están en otros lugares. Bueno, el ni un pibe menos por la droga nos abraza a todos y nos hace responsable de esta fragilidad y de este dolor que tiene la Argentina. Recordarnos cómo va a ser el final de esta peregrinación que se articula como en pedacitos ¿eh? en todo el país.、Eh, estamos llegando ya a lo último. Nos falta, bueno,、eh, Viena es la última parte de, de la provincia, digamos. Ya entramos a la provincia de Buenos Aires para terminar el 11 y 12 de, de marzo en Luján, con los 15 años de, de los hogares de Cristo y los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Así que estamos ahí celebrando mucha vida. Muchas gracias. No, de nada, un abrazo. de